Muy buenos días, como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, acuérdese usted que todos los miércoles tiene usted una cita con Ingenio, con el mundo de la ciencia y la tecnología aquí en Radio Universidad. Como siempre, su servidor Rafael Pacheco les da la más cordial bienvenida. Les traemos algunas notas que esperemos sean de su interés. El, el tratamiento prolongado con antibióticos puede provocar aumento de pesos. Allá usted. 68 años de la, cuando、eh, explotó la bomba atómica en Hiroshima. Por allá. Es aniversario el día de ayer, precisamente ayer martes. El Pinacate, pues a todo su esplendor. Esperan 3 0 mil visitantes en esta enorme reserva de la b i o s f e r a Tu aventura minera se está preparando también. Y bueno, también estaremos n notas interesantes sobre la industria minera、eh, en la incertidumbre, seguramente. Y también una invitación para un posgrado, un doctorado que, dentro de, que se va a realizar en, pocos, en unos pocos días. Y en la sección de la entrevista, pues tenemos、eh, la presencia del maestro en ciencias, Jaime Díaz Santana, el cual nos va a dar sobre costos industriales sin contabilidad. El mundo de los negocios, de las micro, de las pequeñas empresas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la preocupación? ¿La aportación que hace el maestro Jaime Díaz Santana para su empresa? Escúchenos en su programa de radio Ingenio. Pues sí, como siempre, nos da mucho gusto traer su nota, su nota internacional. El tratamiento prolongado con antibióticos puede provocar aumento de peso, dice esta nota. En un estudio, un estudio revela una relación directa entre el uso de antibióticos y la actividad metabólica de las bacterias intestinales, con el desarrollo de la obesidad y la diabetes. Los enzimotipos intestinales, posibles dianas terapéuticas. Un estudio liderado por i n v e s t i g a d o r del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, revela una correlación directa Entre el tratamiento prolongado con antibióticos y el aumento de peso. El trabajo publicado en la revista Jutmeier Micros、eh, muestra también un vínculo entre la actividad metabólica de las bacterias intestinales con el índice de la masa corporal, la glucemia en ayunas y la resistencia a la insulina. El estudio sugiere que el desarrollo de la obesidad y el tratamiento prolongado modifica la flora intestinal. De tal forma que sus enzimas se hacen más activas, lo que favorece la rápida y desequilibrada asimilación de carbohidratos y, a su vez, el desarrollo de la obesidad, trastornos alimenticios y, en última instancia, la diabetes. Fíjese nada más: tratamiento prolongado de antibióticos puede provocar aumento de peso y con ello todo lo que trae, lo que trae consigo, dice esta nota, esta nota a nivel mundial. Y recordamos, pues brevemente, nada más que. En 1945, un 6 de agosto, en los Estados Unidos lanzaron una bomba en Hiroshima y en Japón, Nagasaki. ¿Se acuerda usted? Hace 68 años. Ayer se, se recordó, se re sigue recordando todavía en estos días. Este, pues, ¿Qué se puede decir? Este uso irracional, este mal uso de la tecnología que costó en aquel entonces 140 muertos directos. Y qué decir, pues de unos 100.000 damnificados a posteriori. Por ello, pues se hace un llamado una vez más a hacer el desarme nuclear, nuclear del, en el mundo, pues, si no utilizar precisamente las armas en contra, la tecnología, ahora sí, en contra de la humanidad. Lo curioso es que estuvo ahí precisamente en este evento, déjeme decirles, un representante de los Estados Unidos, la enorme potencia mundial, que fue la que precisamente arrojó esta bomba en Japón. Como son los tiempos, ¿verdad? Un llamado, recordar, recordar estos 68 años de la bomba atómica de Hiroshima para que el conocimiento científico y tecnológico se use para el beneficio de la humanidad y no para su destrucción. México siempre ha tenido una posición muy clara al respecto. Otra nota que me llama a mí la atención, este, y nos da una muestra del. d e p u é s、pues、de lo, la preocupación que hay por, al, por alimentación, ¿verdad? Los alimentos del futuro, dice una nota que salió en varios periódicos a nivel nacional aquí en México, preparan hamburguesa con células madre de vaca. Científicos afirmaron que la carne tenía la misma textura, pero le faltaba un poco de sabor. Esta noticia se gesta en Londres, Inglaterra. Para una hamburguesa que cuesta más de 300 mil dólares, uno esperaría que incluyera papas fritas y un refresco, pero no se trató de una hamburguesa común y corriente. Es una degustación pública en Londres.、Eh, dos voluntarios probaron el lunes la primera hamburguesa de carne creada en el laboratorio a partir de células troncales de res. Mark Post、eh, y su equipo de trabajo de la Universidad de Massachusetts d e s a r r o l l ó la hamburguesa luego de cinco años de investigación. Dijo esperar que esta hamburguesa ayude a resolver la crisis alimentaria y a combatir el cambio climático, pero esa meta,、eh, en el mejor de los casos, será、pues, a largo plazo. Por lo pronto, déjeme decir, es que son que s proyectos, son intentos que está haciendo la humanidad, pues también por, por este, abatir un poquito la, la crisis alimentaria. Poco se habla de la crisis alimentaria del país, del mundo, pero también、eh, te hablamos también mucho del cambio climático, pero los efectos que tiene precisamente en la producción de alimentos es cada vez más impresionante. Eh, vivimos en una crisis alimentaria, eso sí es cierto. Y también se festeja, déjeme decirle, el aniversario del plan en el planeta rojo. La NASA、eh, celebra, este, pues, digamos, robots, se puede decir, un vehículo pequeño, el Curiosity, está en Marte desde hace un año. Y fue、pues, un año trabajando este robot que está tomando muestras. Está la, lleva unos pequeños laboratorios incrustados, está enviando fotografías. Y al parecer, dicen, dicen los de la NASA que se、sí、han encontrado vestigios de, de vida en este planeta rojo. Y de hace, de hace muchos, muchos、eh, miles, miles y miles de años. Y bueno, sigue investigando pues este robot. Cuando usted vea por allá el universo, acuérdese que en Marte hay un robot que se lanzó desde. Desde nuestro planeta para su estudio. i n t e r e s a n t e n o t a v e r d a d ¿Y qué les quiero comentar rápidamente? Pues una, un dato interesante: la industria minera ante la incertidumbre por nuevos impuestos e inseguridad laboral.、Eh, usted sabe que hace muchos años la industria minera en el mundo pues, ha tenido un auge impresionante. Sonora es el estado minero por excelencia y aquí se encuentran las minas más impresionantes, más importantes en cobre y en oro del país. Y que también Sonora、pues、es productor de algunos minerales、eh, claves como el grafito, la bolastonita, el molideno, entre otros. Entonces, lo que suceda en la industria minera afecta a nuestro Estado y a nuestro país. <coughs> y dice esta nota: en la cuestión de negocios, la caída en los precios de los metales como el oro, plata y cobre provocó una fuerte sacudida en el sector minero en México. Pues se suma a los problemas que enfrentan cientos de empresas instaladas en el país、eh, con el, las organizaciones laborales que existen ahí. Pues la Secretaría, la Secretaría de Economía、eh, conoce la situación y sabe que es muy importante fortalecer la inversión en, en este sector y por ello este,、pues、observan un escenario no muy alentador, ya que se está impulsando la reforma a la ley de minas y de coordinación fiscal. Eh, la cual este, debe, está siendo analizada por la Cámara de Diputados y se espera, qué sé yo, aumentar el gravamen al 5% de las ganancias al, a los estados y municipios que conviven con, con las grandes firmas、eh, empresariales de la minería, como Frisco de Carlos Lim, Peñoles de Alberto b a l l é r e s Good Corp de Ian Telfer, Excelón y Brandon Chali y, y Grupo México de Germán Larrea. Hay una preocupación, una preocupación porque se está impulsando a modificar a la ley y a, seguramente va a afectar, o sea, a la, al g r a v a r l e mayores impuestos, v a afectar a esta, a f este c t a a r e sector. Bueno, esto es en lo que se refiere a, a, las, a nivel nacional. Y déjenme comentarles muy rápidamente que atinadamente el señor rector retoma una nota que sale en nuestra. En nuestro portal web de la Universidad de Sonora. Métase usted a la página de la Universidad de Sonora, w w w u z o n m x Ahí verá usted toda la vida académica, las noticias, sobre todo, que día con día salen en la vida académica de nuestra alma m a t e r Una nota importante: dice, se necesita un verdadero pacto de trabajo para disminuir los índices de pobreza. Esa fue una nota que salió el primero de agosto de 2013. Para avanzar en el, la disminución de los índices de pobreza, México requiere que los sectores gubernamental, empresarial, social y académico establezcan un verdadero pacto de trabajo conjunto y enfrentar así este problema que afecta a 53,3 millones de mexicanos. Así lo señaló el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Urijala Monteverde. En, esto fue en, en la participación en el evento Reducción de la Pobreza en Sonora: una visión de Coneval. Señaló que se trata de un problema nacional en el cual hay muchos asuntos por discutir, pero la lucha que se emprenda debe de ser de manera unida, que de verdad seamos capaces de trabajar, no solo como discursos, sino con acciones cotidianas y compartir responsabilidades en un mal que todos reconocemos, o sea, la, pro, o la pobreza. Y también fíjese lo relevante de eso, es que el maestro Alberto u r i j a l v a invitó. Al sector académico, gubernamental, empresarial y social, a realizar un foro de análisis sobre los datos presentados en ese entonces por los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y de Economía del Estado de Sonora.、Eh, y en este foro, pues,、eh, se analicen a fondo las cifras de c e n e v a l y, como resultado, se genera un documento técnico que permita al gobierno tener una guía de implementación de políticas públicas y programas sociales. a g r e g ó Es importante, es, esto es pacto, un pacto integral. Usted sabe que a nivel nacional tiene、pues, impacto entre algunos partidos políticos, entre los principales partidos políticos, pero ¿por qué no esto que retomo, señor r e c t o r ¿Por qué no hacer un pacto, un pacto de trabajo para disminuir los índices de pobreza en el cual estén los cuatro sectores fundamentales, las cuatro hélices, los cuatro motores, los empresarios, las universidades, los,、eh, la, la sociedad civil, por así decirlo? Y, este, y las entidades gubernamentales. Importante, importante comentario que, que、eh, hace mención el, el señor rector Heriberto o r i j a l、eh, b a ¿Qué le quiero comentar nada más? Pues fíjense que brevemente les voy a mencionar que Tuaventura Minera, una exposición y tiene una exposición interactiva, ya se está preparando. El Departamento de Geología, liderado por、eh, el maestro Inocente, al cual le mandamos un saludo. Este, en colaboración con el Departamento de Ingeniería Civil y Minas, el área de minería, el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia,、eh, para abrir al público tu aventura minera.、Uh, está dirigido este evento a las niñas y a la juventud del Estado de Sonora, y bueno, la idea es promover precisamente el uso racional de los recursos minerales y fomentar esta cultura, una cultura racional de este tipo de, de minerales tan importantes. La aventura Minera, les traeremos por aquí información en los siguientes días, pero ya estamos trabajando para que los niños y jóvenes, una vez que se re reintegren a sus clases, se vengan al Museo de la Universidad de Sonora a, ver, a ser parte de este esfuerzo. Y nada más una invitación que me llegó por aquí: este, el posgrado en Ciencias de la Ingeniería Ingeniería Química、eh, se invita a la presentación del examen de grado de doctorado en Ciencias de la Ingeniería Ingeniería Química Norma Alejandra Rodríguez Muñoz. Con el tema Estudio de la transferencia de calor y masa en una cavidad con ventilación, el viernes 9 de agosto en el edificio G, planta alta del Departamento de Investigación de Polímeros y Materiales, a las 11 de la mañana. La invitación es abierta. Ya los estaremos aquí comentando con, con ustedes. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Siempre es un placer tener aquí con nosotros a, a nuestro invitado, en la s e c c i ó n de la entrevista, que es el, el apartado más importante de su programa de radio. Tener aquí al maestro en ciencias Jaime Díaz Santana, este, pues todavía es un doble honor porque es una persona muy estudiosa, con mucha experiencia precisamente en estos temas que son costos industriales, un análisis sobre la, la industria micro, pequeña, mediana en el estado de Sonora. Pues él es, él es ingeniero industrial, déjeme decir, administrador, egresado de la Universidad de Sonora. Realizó estudios en la Universidad de Purde, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde obtuvo el grado de maestro en ciencias en el área de ingeniería industrial, con especialidad en la administración de la producción. Desde 1971 ha desarrollado labores docentes en los niveles de licenciatura y posgrado en la Universidad de Sonora, donde además ha desempeñado diferentes puestos y ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico de Sonora y en la Universidad del Noroeste. Ha ocupado diferentes puestos en los sectores público, privado y social y desde 1975 realiza trabajos de consultoría. Actualmente se desempeña como maestro de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería、e、Industrial de la, de la Universidad de Sonora y como consultor independiente. Jaime Díaz Santana, muy buenos días. ¿Cómo estás, maestro? Por tu invitación. Oye, pues estoy observando. Además de, de este tema tan importante, les quiero decir que el maestro, el maestro Jaime Díaz lo editó, hizo una edición en, en un libro donde usted podrá observar con mayor detalle este detenimiento, el contenido, contenido de esta preocupación, maestro Jaime Díaz de, San, de Santana, por fortalecer a las empresas. Finalmente es por ahí tu, tu colaboración que haces, ¿verdad? ¿Cómo estás?、Eh, bueno. En efecto.、Eh... Cuando uno ya tiene bastante tiempo en, en la academia y experiencia profesional, en las empresas, en gobierno, donde se d e s e m p e ñ a uno,、eh, trata uno de encontrar、uh, nichos、eh, que no han sido cubiertos y, y que manifiestan una necesidad de conocimiento o tecnología.、Uh -huh. Y yo, en el, en el área pues de lo que es finanzas, contabilidad, costos,、eh, me ha dado pues por investigar y. Y finalmente elaborar p、pues, eh, un e s u libro, el cual p、pues, u está e s ya editado por、uh, una colaboración entre la Universidad de Sonora y la editorial Prentice Hall.、Uh -huh. eh, el libro、uh, lo escribí pues, para llenar ese nicho en función de lo siguiente: las empresas, todas las empresas, pero、uh, básicamente mi libro está más orientado a, a la industria.、Uh -huh. Eh, requieren pues conocer sus costos.、Eh, no se puede trabajar nada más con total de ingresos, total de gastos, si quedó esta utilidad o esta pérdida. Las empresas deben de conocerse internamente en todos sus aspectos para efectos de ir buscando su deficiencia se ir mejorando.、Eh, lógicamente, el objetivo en, en, en lo que corresponde al sector privado es、eh, utilidad. Pero aún en el sector gobierno. Eh, el tema de costos es importante porque el sector gobierno no busca utilidad, pero a menor costo en las inversiones, en los servicios que da, pues、eh, el equivalente d utilidad es mayor cobertura y calidad mejor de los servicios que otorga. ¿no? Entonces, este libro está orientado básicamente、eh, para llenar hueco en las micros, pequeñas, medianas y lógicamente que las grandes、eh, industrias también. Eh, de acuerdo a un eje a nivel estatal y, y estamos dentro del nivel nacional también, el 98% son micro, s pequeñas y medianas empresas.、Sí. Entonces, estas empresas nacen con gente Pues con ganas que arriesga su dinero y que quiere ser p、pues, un e s u empresario.、Uh -huh. Pero no necesariamente están preparados íntegramente para, para para ser sus administradores y sobre la marcha se van. Entrenando, ya sea en lo particular, ya sea por,、uh, por ayuda del sector、uh, gobierno para que se mejore. ¿no? Créditos, asesorías.、Eh, créditos, asesorías, eh, eh, capacitación. Eh, sin embargo,、eh, el tema es muy interesante en este aspecto. Hay muchos empresarios también、eh, que son los dueños, pero tienen a gerente de producción en su empresa, gerente administrativo, gerente de venta, por el estilo. Y de repente, un gerente de producción, que es un ingeniero en proceso s especializado ahí,、eh, por su antigüedad, conocimiento, lo hace un gerente. Y ya desde que es de gerente cambia su punto de vista. Ya solamente、eh, no tiene que dedicarse a observar producción, sino ahora tiene que、mm, hablar de, de proveedores, hablar de clientes, hablar de trabajadores, hablar venta, etcétera, etcétera. Y costos es un elemento muy importante. Y dice: Pues estudiaré solo. Va y busca libros en la s librería s y se encuentra que todos son contabilidad de costos. Y puede ser un ingeniero químico, un químico, un ingeniero civil que está administrando la empresa. Y dice:、oh, Ahora tengo que estudiar contabilidad. Pues, ¿no?、Uh -huh. no, Dice: pues, pues esto es muy complicado. n o Entonces, yo escribí el libro precisamente en el, en el título, va, va el contenido. o ¿no? n Básicamente, el título es digo, Costos Industriales sin Contabilidad. En otras palabras, aprenda lo que debe de saber de costo para manejar a su empresa sin tener que utilizar contabilidad. No porque los relegues, sino porque te da ¿qué? una visión más clara de tu empresa. Sí, absolutamente. Yo he hecho muchos estudios eh, eh, eh, en, en los tres sectores: en gobierno,、eh, en el sector eh, en, eh, empresarial privado y en el sector social. Y precisamente el último trabajo que yo realicé era para una empresa、uh, harinera en, en San Luis Río Colorado.、Uh -huh. Y querían que les estableciera un sistema de costos formal en el área de producción. Y les pregunto por qué, después de más de 30 años de estar trabajando en el sector, se les ocurre que deben de tener un sistema de deberes de costos.、Uh -huh. Y me dicen: No tenemos ninguna seguridad de que lo que nosotros pensamos que nos cuesta es. Y sin la información verás, no puedo yo negociar con clientes, hacer contraofertas y planear mi empresa a largo plazo. Y ahorita nos está dando en la torre la competencia por eso. ¿no? Claro. Simple y sencillamente. Por ejemplo, me d i c e mira, este producto, me dice el contador, de acuerdo a la contabilidad, que me cuesta producirlo 15 pesos. ¿sí? Y resulta que lo vendo a 10. <risa> pues、y 10 es un precio de competencia entre el, el sector, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo voy a creer、eh, la información de contabilidad? Bueno, lógicamente que no se puede eliminar al, al, al área de contabilidad porque tiene su función.、Uh -huh. Y el, el, el costeo de la producción、eh, tiene que tener información generada, archivada. documentada en el área de, de, de contabilidad y otra que genera la, la, la empresa. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Por qué también es importante conocer los costos? Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que hoy el gerente llama al contador y le pregunta cuál fue el costo del producto、uh, X、eh, en el mes que acaba de terminar y que el contador le diga 150 pesos. Y el gerente le dice, oye, pero nos ha costado siempre alrededor de 120 pesos. ¿Por qué ahora nos costó 150? Pues así están los números y yo no sé por qué. Yo nomás registro y calculo y hago los reportes. Registro facturas, ¿no? compras, etc.、Eh, ¿Cuál es la importancia?、Eh, vamos a suponer que fueron 30 pesos pues, de, de, de diferencia en desventaja para la empresa.、Uh -huh. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo controlar? ¿Cómo puedo ser más competitivo? Bueno, pues hay que saber en dónde estuvo esa variación de todos los elementos que conforman el costo de producción. Claro. ¿sí? Y cuando me dicen que fueron 30 pesos de más. Pues、puede ser en mano de obra, puede ser en materiales, y puedo utilizar 10, 12 materiales diferentes, en gastos indirectos que se llaman de fabricación, donde están la renta, seguros, electricidad, servicios, etcétera, etcétera. 30 pesos no me dice nada.、Uh -huh. Y un sistema de costeo se hace con el detalle suficiente que requiera la administración para efecto de tomar decisiones. Oye, como, lo, como yo lo oigo, Jaime Díaz Santana, este, lo que, tus aportaciones son muy interesantes. Porque te permite en cierto momento conocer lo que está sucediendo en tu sistema, en tu proceso. Pero además tomar decisiones reales. Sí, absolutamente.、Eh, la metodología que yo estoy utilizando en este libro、eh, mucho influyó en mí, el escritor que murió para allá por l el 90, Isaac Asimov. Uh -huh. Y para mí, el mejor divulgador e x de, de la ciencia de todos los tiempos,、claro. porque se tienen todos. El Sagan los... también, no lo hagas, me los, no me lo despejes, <risa> pero Isaac así. Bueno, Sagan sí,、eh, eh, lo que pasa es de que, no, no, no, no.、Eh, Sagan fue más en astronomía y en algunas、Ajá. variaciones de l a c i e n c i a Pero Isaac,、eh, además de ser un grandísimo escritor en ciencia ficción, Eh, búscame un, un ramo de la ciencia donde no tenga libro de difusión en genética, en química, en física, sí, en astronomía, en todas partes. No me acordaba que eras tú f a n de la c e c a Bueno, entre otras. Pero además, lo, lo importante de esto es de que、eh, Isaac a s i m o v utiliza un lenguaje sencillo para que el lector solito se vaya yendo y aprendiendo, ¿no?、Eh, Y está orientado para gente que no es experta en el tema.、Pues. O sea que esta aportación no, no es tanto dirigida necesariamente a una comunidad académica de expertos ni de p r o f e s i o n i s t a s Sino la puede comprender. Utilizaste un lenguaje、eh, sencillo, comprensible con una persona que no tiene estudios ni de costos, ni de finanzas, ni no de. No tiene que saber nada, no tiene antecedentes.、Eh, lógicamente que tiene que tener el deseo de aprender y saber, ¿no? Y el libro lo lleva poco a poco. Lo lleva de la mano. s、sí. cómo implementar. Ya después ya conoce terminología, elementos, etc. Pues se aprende cómo implementar un sistema, cómo mantenerlo y cómo utilizar la información para tomar decisiones. Oye, es, es, esto es fundamental. Observando que la mayoría de las、eh, microempresas, los emprendedores que surgen por ahí en incubación, Dura muy poquito tiempo, uno o dos años, en general a nivel nacional. Ese tipo de, de, de aportaciones que hace tu libro, o sobre los costos industriales sin contabilidad, yo creo que además aportan eso. Cuiden su negocio para que, pues, que, que sean exitosos también en esa parte, ¿no? Absolutamente, yo he participado también en capacitación de, de los empresarios, pues los dueños específicamente, Ajá,、sí. de m i r o s y pequeñas empresas que el gobierno a través de sus áreas especializadas les da pues、eh, créditos.、Sí. Y dentro de su programa pues es de también dar instrucción para que sean mejores,、eh, obtengan sus recursos y además para que les puedan pagar los créditos, ¿no? Claro. Y me han tocado muchos casos, por ejemplo, en Obregón una vez estábamos ahí, de, de un、uh, productor de pasta de tomate.、Uh -huh. Entonces empiezo a yo a hablar de los elementos y cómo se separan y cómo se conjugan, etcétera, etcétera. Y, y él, además de otros, decía: ¿Así es? Sí. No,、pues、yo ando bien, mal.、Sí. Y también dijo la contabilidad: Me está engañando, porque no es así. Eh, no es,、eh, yo siempre hago la creación, no es un reclamo contra la, los, contabil, los contadores, ¿no?、Sí. Eh, los contadores están hechos para algo específico. Claro, ¿sí? no les q u d a s más. Pero、material. no se pueden meter, ¿cuándo se van a poder meter al área de producción? Saber de procesos, saber de maquinaria, equipo, mantenimiento, etcétera, para efecto de generar información y controlarla, ¿no? Entonces, la información se genera en producción, una u otra se genera. Eh, bueno, la genera el área de producción,、claro. pero la controla eh, contablemente eh, el área de contabilidad.、Ajá. Entonces, esa información se conjuga para efectos de análisis, comparación, toma de decisiones, mejoras, corregir errores. Finalmente, es eso, este es, es último que estás mencionando, tu publicación, Cotos Industriales sin Contabilidad.、Eh, ¿Lleva consigo ese objetivo? Absolutamente. Este libro se puede comprar aquí en la, en la universidad, en la, en la librería. Sí. Y a nivel nacional y mundial eh, eh, está en, en papel, pues a través de diferentes librerías en, en, en toda la República. Muy prestigiosas. Y, y también está en línea、eh, se, en, en libro electrónico, en e-book,、uh -huh. y con la m o d a l i d a d de venta o de renta, ¿no? Y lo podrían buscar en, en, con este título, Costos Industriales sin Contabilidad. Para efecto de. de... En librerías en México que tienen su plataforma, que tienen su,、uh -huh. su, su s、pues, pues, página, s etcétera,、eh, escribiendo en el navegador no costos i n d u s t r i a e s s n contabilidad, ahí saldrán diferentes.、Eh, Jaime、librerías. Díaz Santana, ¿verdad? Déjeme n decirles que esta publicación está también en la librería universitaria en el Museo de Biblioteca de la Universidad de Sonora. Y obviamente, para mayores informes, ¿alguien, ¿algún empresario industrial que se quiera contactar contigo, Jaime, para, para despedirnos? Bueno, pues、eh, mi. b u z ó n pues el, el e-mail es j d í a z i n d u s t r i a l u z o n m x Y estoy en el Departamento de Ingeniería Industrial、eh, en el Campus Universitario. Sí, es muy bien. Pues Jaime Díaz Santana, un académico ingeniero que ha hecho una aportación muy importante para fortalecer la industria micro. En general, la industria en general. Mayores informes, ya, ya pasó sus datos. Jaime, te doy las más、eh, sinceras gracias por estar con nosotros en tu programa de Radio i n g e n i e r í A A usted、eh, por invitarme y, y pues, transmitir un poco de lo que uno hace y, en la labor a c i u í Por、académica. aquí nos vemos, ¿no? Pronto. Tu servidor Rafael Pacheco le salió de su atención. Como siempre, Radio Universidad los espera en, dentro de ocho días y nuestro agradecimiento a nuestro operador técnico Noé Corrales. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar.